¿quién es su dueño en la cueva? Su dueño estaba en un toro en inmigración, Abu Bakr al-Siddiq, que Dios esté complacido con él.